Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Betty Ollarse, Betiana Ollarse, Lemunao, integrante del colectivo Traf Culeín, Marimari Lamien, ¿cómo está? Marimari Lau, Marimari Pula Mien, Marimari El Cotufé. Bien, bien, nosotras por acá y a eh, cada 15 días decíamos eh, realizamos esta columna eh, con alguna alguna de los integrantes de trasculeín porque hay mucho para hablar y para para conocer eh, Bettytty ayer dábamos cuenta no tiene que ver precisamente es una de las actividades pero eh, que se realizaron por acá ayer pasábamos tu, tu saludo betty pa, por la finalización del taller de niñeces no para sí. niñeces que se realizó por acá en estos ocho encuentros, ¿no? Sí, como siempre nosotros muy agradecidos de, de tener los espacios, de que se nos abran los espacios como Pocahullo, eh, son fundamentales para nosotros, como decía yo en el saludo, porque eh, en función de eso podemos concretar estos proyectos no que venimos trabajando desde hace ya unos añitos pero es es así así que puertas abiertas qué lindo lo que se vivió el sábado eh fue muy hermoso muy emotivo eh, y sí. de mucha alegría también emotiva la de emoción eh, feliz porque mmm, eh, generar espacios donde las niñeces y juventudes se puedan encontrar espacios de amorosidad contención y encuentro uh -huh. son fundamentales. Eh, y como decíamos ahí en el encuentro, por ahí son espacios que a nosotros los más grandes no, no tuvimos, ni hablar de, de nuestros padres ¿no? que tuvieron que venir a, a, a trabajar al pueblo y no, no no tenían este tipo de encuentros o espacios donde poder eh, compartirse. Como exactamente mapuche. no así que una alegría fue sí. y también las la familias no muy muy conmovidas eh, eh, pensando también aprendiendo de los chicos y las chicas no lo que se llevaba a la casa también eh, algunos de ellos ahí sacándose un poco eh, en la vergüenza cosas que tenemos que ir haciendo las La ¿no? espontaneidad que nos regalan las niñeces son eh, es un grandestesoro uh -huh. no eh, ellos ellos están eh, Eh, contaban cuando venían que, que en su casa practicaban todo el tiempo uh -huh. y eso hace que las familias... Ahí, bueno, fuimos compartiendo nuestras experiencias todos. Siempre es, esos espacios de conversación nos ayudan a ir eh, reconstruyéndonos eh, familiarmente, culturalmente, socialmente, ¿no? Uh -huh. eh, y, Tal cual. Y eso, esta cuestión de que las niñeces son quienes... Eh, van generando otra vez y despertando el deseo y la posibilidad de volver a, a practicar nuestro Mapuche Feientún, a practicar nuestro Mapuzumún. Así que bien. es una hermosura. Una hermosura. Sí, y ahí quedó un entusiasmo latente, ¿eh? Sí. Quedó el, el entusiasmo no solo en las niñeces, me parece. <risa> <risa> y <risa> bueno. por eso eh, vaya a pasar un chivo dele, que dele. Eh, a partir del jueves 7... De septiembre a las 10 de la mañana, ahí en Pocahuyo, una vez por semana, nos vamos a estar encontrando en un taller inicial eh, con otra compañera de el Transpulain, Camila. Eh, vamos a estar dando ese taller eh, de Mapuzumun inicial. Celei, qué bueno, sí, ¿no? Hay un flyer dando vueltas. Uh -huh. eh, Se pueden contactar con nosotras. Bien, bien. Y no quería dejar pasar este momento también para abrazar desde acá a Clarita, que eh, realizó este taller, bueno, junto con vos, en algún momento vino maiten también, sí. otras compañeras ahí como pareja pedagógica, sí. le decíamos, ¿no? Eh, pero vos. ella, ella eh, con con sus 15 años, ¿no? 15 ahí, años. Y todo el sí. empuje. Sí, y que la, la eh, en Junín ya se venía realizando, de hecho, en la alguna de las columnas hemos hablado sobre los talleres de Mapuzumún en Junín y el vínculo no de las niñeces con el Mapuzumún. No se no se había dado aún acá en San Martín, creo, ¿no? uh -huh. eh, justo estábamos reflexionando sobre eso, si había habido alguna experiencia, no nos acordábamos eh, ninguno de nosotros, pero también nace de, de la necesidad de, de, de una compañera que es muy joven y que... Eh, también piensa, eh, entiende un poco también el contexto en el que vivimos uh -huh. y, y su, su compromiso siempre está puesto en, en acompañar niñeces, juventudes y, y sentirse acompañada, uh -huh. ¿no? Para eso es necesario generar los espacios, charlábamos las dos y, y ella se puso al hombro esa responsabilidad y, y fue una experiencia... Muy gratificantes para ella, tanto para ella como para quienes vinieron y para los grandes que rodeamos uh -huh. un poco ese proyecto, ¿no? Sí, Leila, bien, qué bueno. Felices. Qué bueno, entonces después vamos a ir reiterando esto del jueves a las 10 de la mañana, aquí en Sarmiento 340, Exacto. a partir del 7 de septiembre, taller para adultos. Sí, vamos a hacer ocho uh -huh. encuentros, venimos ocho trabajando encuentros. con esa modalidad. Bien, bien, para que ya se vayan organizando, ocho encuentros. Exacto. Eh, la MIEN hoy en la columna de Traf tiene que ver con esto precisamente, claro, apropiación de la palabra. ¿no? Con la palabra, la apropiación sí. de la palabra, ¿no? Venimos trabajando y compartiendo en distintos espacios. Eh, somos eh, Al, al estar organizados, al venir trabajando también eh, con eh, distintas propuestas, no solo desde el Mapusum, también desde lo literario y desde los espacios que compartimos también con otros compañeros como editorial y eso. Uh -huh. Venimos compartiendo encuentros y um, el otro día estábamos... Eh, ¿Por qué me viene eh, la necesidad de por ahí empezar a, a profundizar sobre sobre el tema ¿no? de la apropiación? de la palabra, de la palabra propia, de la palabra eh, ajena, eh, porque dentro de los espacios que venimos habitando hace días hubieron eh, hubo la visita a de dos poetas mapuche, y bueno, un poco en las conversaciones así, en esos espacios grandes, Eh, surge un poco esto, no uh -huh, de uh -huh. nuestra propia palabra, de volver al Mapuzungún o de por lo menos empezar a denominar el mundo con palabras sueltas eh, pero palabras propias como el, palabras del Mapuzungún. ¿no? Eh, es un proceso que, que se viene dando eh, en distintos ámbitos. Eh, para nosotros desde un lugar político porque estamos viviendo Eh, convencidos y, y de que tenemos que recuperar nuestra lengua, pero también eso va eh, reflejándose en distintos ámbitos como culturales, eh, bueno, ahí yo, ¿no?, el arte, la literatura, uh -huh, uh -huh. la institución y lo político. Tal cual, ¿no? Y ahí por ahí está. hacer como un punteo de cada uno de esos que y profundizar lo que no podemos profundizar en esos espacios. Uh -huh, tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en esto, me, me, me estaba acordando también que tiene que ver con el, taller, el cierre del taller de, de, del día sábado, lo que dijo una una abuela que fue a acompañar a su nieta, ¿no? Mi mamá eh, nunca nos enseñó, ella reconociéndose, nunca nos enseñó, Pero en un momento, en una actividad familiar, la escuché hablar a mi mamá en Mapuzugún y no lo podía creer todo lo que sabía. Y, y eso no no se pudo volcar en la familia porque hay, hay muchas cosas que han pasado no eh, en, en estos en estos devenirs en estos territorios y, y la sorpresa de ella dice yo no no sé hablar ella sabía pero no lo pudo transmitir por diferentes razones sí. sea por miedo sea porque por eh, eh, el miedo y el resguardo al mismo tiempo miedo ¿no? vergüenza resguardo de son las palabras que eh, Que, que son, las entiendo, las, las apropiadas para, para definir la situación del Mapo Zungún. Uh -huh. Y eso tiene que ver, por ahí, para contextualizar históricamente con el proceso de la mal llamada conquista del desierto y la nacionalización eh, de nuestro pueblo, ¿no? El, uh -huh. el crear un ser nacional, el, el crear la argentinidad en nosotros y homo homogenizar... Eh, La cultura, que ese es el gran plan, ¿no?, de, de, de Sarmiento, uh -huh. una persona sumamente racista eh, y elitista. Claramente nosotros estábamos dentro del plan nacional, así que, de ese plan soberano que tenían, así que lo que se buscó fue erradicar lo que no pudieron matar, porque eh, también eso, ¿no?, la, la mal llamada conquista del desierto fue una invasión. Claro. fue una invasión a un territorio que no era un desierto que era un territorio habitado que fue un proceso que se dio del lado de Guappu y de Pumapu que sería lo que hoy llaman chile y Argentina en Guumapu con la mal llamada pacificación de la Araucanía y en Argentina con la mal llamada el, la mal llamada conquistar del desierto. Uh -huh. Eh, es por eso también que venimos desde hace muchos años trabajando con esto. Nosotros no somos ni chilenos ni argentinos, somos preexistentes a los estados, pero en todo caso entendemos que cada cual eh, del lado de que nos tocó de la cordillera, hoy tenemos una una nacionalidad. Uh -huh. No estamos atentando okay. contra la soberanía, solamente estamos contando la verdad de la historia. Uh -huh. eh, contra la soberanía, digo, y ahí me estoy yendo ya atentan otros como quienes nos gobiernan, lamentablemente. Pero bueno, eh, en definitiva, eh, lo que pasó fue este proceso que lo que no mataron con la guerra, esa desigual, sangrienta y fría, eh, el Estado eh, impuso las escuelas Eh, obligatorias acá dentro del territorio más la iglesia católica uh -huh, no uh -huh. eh, católica por sobre todas las cosas en ese en ese momento histórico eh, entonces empieza todo un proceso de desvalorización de nuestra cultura y de nuestra lengua eh, en el que eh, durante muchos años eh, estaba mal visto pero no solo desvalorización desde desde lo yo erativo que, que que todo el tiempo caía por sobre nosotros a mí incluso con 40 años me tocó vivir eso dentro de la institución educativa sino que eh, también eh, era físico no quienes hablaban con su eran eran eran eran castigados por ahí esto ya lo hemos compartido varias veces no es nada nuevo no estamos contando nada nuevo ya la gente lo, lo sabe eh, así que bueno Eh, en este sentido es que empezamos a nosotros a habitar y a hacer la recuperación y reivindicación, ¿no? Hay toda una generación que está volviendo al origen, al Mabuche Kimun y al Mabuzungun. Eh, incluso quienes no vivimos en comunidad muchos, muchos de nosotros somos guariaches hay mucha gente eh, que ha podido estudiar y también hoy se mueve dentro de los ámbitos académicos que lamentablemente también eso como que lo sobrevalora <risa> no así, por ejemplo, no lo entendemos así desde nuestra Mapuche Kimún desde nuestro ser en el territorio pero sí para la sociedad que habitamos hoy Uh -huh, así uh -huh. que en eso estuvimos charlando en eso estuvimos estuvimos escuchando poesía mapuche muy hermosa eh y eh, para ir concretamente al tema de la apropiación, porque en ese momento se hablaba un poco no de eso y lo importante de profundizar cómo eh, desde el arte por ahí como para empezar desde el arte que está atravesado por la palabra como la canción la música la poesía la escritura la literatura eh, cómo han ido se han ido apropiando de eh, de nuestra de, y, y como sociedad también ¿no? eh, cómo se han ido apropiando de una cultura cómo es que pasa esto En, un, en este momento en que hay una generación anterior a nosotras que empieza a verdaderamente a reivindicar eh, eh, la cultura mapuche, el, la identidad mapuche y el mapuzum. Y en cuanto empieza a suceder este fenómeno, o este suceso, o este evento, eh, hay quienes empiezan o lo ven eh, como hay distintas, o sea, yo lo, lo pienso de distintas maneras, ¿no? Como lo políticamente correcto, como lo de moda o como lo que queda bien y eh, así se empieza, ¿no? Como este este proceso también de apropiación. Cuando empiezan los movimientos a visibilizar el mapun y el mapuche kimun, eh empiezan las personas también que eh, que que hacen arte, que han transitado por estos territorios a apropiarse de algún modo de la palabra uh -huh, de uh -huh. los mapuches como reivindicación con buenos eh, también muchas veces cuando lo hemos debatido, sí, bueno, tal vez tenían buenas intenciones, pero de buenas intenciones también han hecho mucho se ha hecho mucho daño a no solo a nuestra cultura, a todas las culturas originarias, ¿no? La romantización de nuestra lengua y de nuestro modo de habitar el mundo ha sido una de las grandes eh, males que le ha, que se le ha dado a, a, a nuestro pueblo, que de hecho incluso hasta nosotros mismos hemos quedado muchas veces pegados en, en esos discursos, en esos modos de, de pensar nuestra cultura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque estamos atravesados también por este mundo occidental y esta sociedad occidental que habitamos. Tal cual, ¿no? Ent sí. No, sí, no, no, no eso era de, de reafirmación, estaba pensando así en ejemplos, pero sí, Betty, sí, continuamos. Sí, continuamos. Confederación Mapuche-Neuquina, uh -huh. así como político. Claro. Eh, es una generación generaciones anteriores a la nuestra que han venido haciendo un laburo eh, territorial muy grande, uh -huh. Digo, más allá de eso, de, de acuerdos o desacuerdos políticos o no, eh, hay un trabajo muy grande que no se puede eh, dejar de, de ver y de reconocer. Eh, no sé, como primer ejemplo que se me viene, ¿no? Después artistas eh como Beatriz Pichimalén, en principio uh -huh, ahí me claro. painé, ¿no? Ahí me painé, que hace sí. toda una recuperación y digo, y ahí no hay una apropiación de la palabra y de hecho también lo estuve pensando y las tenía como ejemplo en, en la en el arte, en la música. Ahí me painé es como la precursora de, del movimiento este de de la música atravesada por el son con instrumentos mapuche. Es un proceso muy grande el que hizo ella de recuperación cultural. Ella eh, fue una mujer mapuche eh, y, y cada vez que um, los videos que hay, los registros que hay de ella, los audios que hay, ella siempre eh, re, eh, mencionaba a las personas que le han enseñado eh, todo lo que ella compartía de qué lugar, eh, también empezó a visibilizar las comunidades mapuche, ¿no? Ella hizo un recorrido uh -huh. muy grande en las muy comunidades, importante, sí. muy importante, y hacía registros, de los primeros registros también que se hicieron, eh, hecho por mapuche, ¿no? Eh, y eso eh, es como la construcción de nuestro discurso en función del otro, ¿no? Todos construimos nuestro discurso en función del otro. Cuando es de la misma cultura, es una continuidad cultural, ¿Sí? cuando es otra la cultura, eh, eso es apropiación cultural. Y un corte, ¿no? y un Claro, eh, entendés como nosotros, por ejemplo, Beatriz Pichimalén es como la continuación o la que continuó el trabajo de Aimé Painé. Uh -huh. eh, ella, su obra está basada eh, en el trabajo de aime Painé, bastante poco lo reconoce, ¿no? Eh. Ah, eso, pero bueno, de todos modos no considero yo, pensando y, y, y como eh, debatiendo en estos temas, no es una apropiación cultural, sino que es también una continuidad cultural, entendiendo uh -huh, que uh -huh. ella es mapuche también, y lo que hace es arte mapuche, arte contemporáneo, ¿no? En el teatro, eh, lo hemos visto y también lo hemos compartido hace poco acá en San Martín, la compañera Andrea Despo, eh, la sonoridad dentro del teatro, las palabras, la música que que que circulaba en ese espacio es lo que eh, resultaba muy, muy significativo Tal cual, eh, ¿no? para todos uh -huh, quienes uh -huh. eh, participaron de, de ver esa obra de teatro, ¿no? El teatro también atravesado por la palabra, por la música, por la música mapuche, eh, por el Mapuzumún eh, y por los relatos eh, contados por nosotros mismos de historias de este territorio. Entonces ahí tenemos toda una continuidad cultural, Nosotros vamos construyendo también nuestro nuestros relatos, nuestro discurso en función de nuestra propia cultura. Distinto es cuando, desde la música, como lo ha hecho eh, un ejemplo acá en la provincia de Neuquén, en Puelmapu, eh, Marcelo Verbel. ¿no? Claro, ahí es, ahí es diferente, ¿no? Ahí es diferente, uh -huh. eso es apropiación de la palabra. Uh -huh, uh -huh. sí Eso es concretamente apropiación de la palabra. ¿Por qué? porque utiliza palabras que no son de su lengua propia y eh, de algún y también eso es apropiación cultural no ellos han lucrado durante toda su vida eh, con la cultura mapuche uh -huh, uh -huh. si ¿Sí? se han acercado a, a las comunidades también Marcelo oro hizo casi un trabajo como ahí me painé de, de vincularse con, con las comunidades mapuches Sacarle el Mapuche Kimún, el Mapuzumún, eh, y usarlo en función de su beneficio. Lucrar con el conocimiento Mapuche. Ahora, puede ser discutible, puede haber gente que diga, no, pero visibilizaron al pueblo Mapuche, pero, mm, eh, no sé, eh, lo hicieron con buenas intenciones. Eh, desde lo teórico, eso se llama apropiación cultural. Uh -huh. eh, y de algún modo también y ahí lo engancho con lo político no como la, la política se apropia también de de, de las culturas preexistentes uh -huh. como por ejemplo el himno provincial del neuquén ahí también no no que está uh -huh. escrito por el señor Marcelo Ver también eh, y que utilizan eh, nuestra lengua nos no, mencionan en función de una buena práctica política partidaria, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, puede que lo podamos ver, que no lo podamos ver, que estemos de acuerdo, que no, eh, sabemos quienes no cantamos el himno provincial por eso, eh, pero si los nombran, nos dicen. Bueno, pero ahí todo eso tiene que ver con esas prácticas de lo, de lo correcto, no de lo bien visto, y no de las prácticas que verdaderamente suman a los pueblos originarios, a los pueblos preexistentes. Uh -huh. eh, así venía veníamos pensando, ¿no? En distintos en distintas eh, distintos ejemplos que que hacen eh, eso, se apropian de las palabras. Lo que pasa mucho en San Martín de los Andes que eh, los nombres de los comercios, Eso mismo eh, del, te iba a decir, ¿no? yo creo que uh -huh. del 70% de los comercios de San Martín de los Andes, sobre todo en el casco céntrico, tienen nombre en Mabuzú. Uh -huh. Eso es eh, porque, ¿por qué sucede? Digo, si tenemos que, que reflexionar sobre ese suceso, ¿qué es lo que sucede que todos los, los nombres de los comercios que no es de gente mapuche porque claramente no son mapuche los dueños de esos comercios los nombran en map uh -huh. y ahí vos eh, eh, empezabas la columna betty hablando de la romantización del uh -huh. idioma no del mapu más que nada no sí. de todo su Y, y queda reducido A que el nombre por ahí suena lindo uh -huh. ¿No? Había Hace muchos años atrás había una, una Casa de De, de, de, de venta de, de cosas para Limpieza y todo lo demás y que Eh, su, su traducción no era la más adecuada precisamente para, para ese comercio pero como al dueño le gustó la sonoridad de la palabra la utilizó uh -huh. pero sin el contexto sin la significación ¿no? y, y en el contexto Eh, sabemos que toma otro otra otra historia, no es palabra por palabra como el castellano, el inglés. ¿Cómo se dice sí en inglés como se dice en castellano, ¿no? Y sí. eh, bueno, ahí reducido también en Mapuzungun se puede buscar la afirmación, pero las palabras tienen otro sentido y otro contexto, ¿no? Están más nutridas. Claramente hoy. la palabra la palabra mapuche, el mapuzungun está romantizado. Eh, ...y está reducido por, por, la, por, por la cultura occidental, ¿no? Por esta sociedad, no por la cultura, por la sociedad occidental... ...está está reducida, romantizada eh, y folclorizada, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, y que eso es lo que nosotros por ahí también venimos proponiendo dentro de los espacios, ¿no? Como poniendo en tensión. ¿no? porque eh, ¿Está mal el folclore? No, nosotros no venimos a decir que está mal el folclore lo que está mal es folclorizar una cultura y dejarla estática, eh, una cultura viva. Uh -huh. Nosotros no pretendemos ser folclorizados, necesitamos seguir avanzando y nuestras prácticas van a ser en función de esta sociedad que es la que nos toca habitar. Sí. Uh -huh. Eh, Betty eh, tiene que ver pero por ahí el contexto es un poco más es un poco más amplio pero hace unos días atrás no y pudimos hablar con ella y él no integrantes de del pueblo quechua del pueblo originario quechua sí que viven en la provincia, bueno, en sí, en el conurbano uh -huh. en estos momentos, están en el Malón de la Paz, estaban sí. apoyando ahí a, a los otros lamien que están en el lugar, sí. eh, y vivieron una situación violenta por sí. parte de una cronista, ¿no? Y en ¿Sí? un momento le dice, hablame en indio, ¿no? Sí. Como Violencia una gracia, racista. una gracia ahí, ¿no? Sí, sí. a ver, tirame, como tirame una palabra en indio, así aprendemos. Uh -huh. eh, pero eso es... Me, como de todos los días, para los que somos indios, según ellos, y y, y no pueden reconocer que hay lenguas preexistentes en este territorio. Uh -huh, uh -huh. Porque es como se dan todos los ámbitos. Eso ya sería, yo no lo quise abordar hoy, calculo que pronto lo retomaremos también, uh -huh. que es el racismo. ¿no? ¿Cómo opera el racismo? en todos los ámbitos, pero sobre todo en lo lingüístico y por eso mismo eh esta esta cuestión de los golpes a nuestros mayores cuando hablaban mapuzungun y uh -huh. no solamente en las escuelas, eh, muchos de nuestros padres han sido trabajadores de estancias y también les pegaban uh -huh. eh por hablar mapuzungun, uh -huh. los castigaban, los dejaban sin comer, las han pasado verdaderamente muy mal el proceso histórico que ha Atravesado han atravesado eh, los cuerpos de de nuestros eh padres y abuelos es muy tremendo uh -huh. entonces también muchas veces creo que las generaciones que que estamos viniendo y ponemos palabra no somos muy livianos muchas veces para decir las cosas y se nos exige no como bueno pero hay otros modos de decir las cosas bueno eh la verdad es que nosotros hoy estamos empezando a, a poder decir de vuelta. Eh, y la verdad es que a nosotros no nos cuidó nadie, entonces también no es que queremos hacer lo mismo, pero que se nos exija también el cuidado es un poco eh, contradictorio en función de lo que nos ha tocado vivir uh -huh. eh, y porque ese registro está en las familias, ¿no? Exacto. ha perdurado y sigue pero el otro día cuando veíamos esas niñeces mm. que están empezando su camino Decir, al Mapucumún, claro. que es distinto al nuestro, decíamos, bueno, ellas no pero yo también le ponía ojo ahí como, ojo Porque no es que, no vamos tampoco a, a pensar que todo es bonito y para las niñeces mapuche. Digo, pensemos que hace, hasta hace muy poco eh, habían niños presos con sus madres y hoy hay niñeces separados de su mamá porque hay una presa política mapuche. Uh -huh. Entonces no, no sigue siendo tan fácil la vida para quienes se reconocen mapuche o les toca su identidad mapuche. Eh, entonces también hay que tener ojo con eso a eh, generar espacios de cuidado de contención y acompañamiento para que cada vez puedan eh, brotar de, de la mejor eh, manera que puedan resurgir eh, nuestra nuestras continuidades de, de la mejor manera uno de los espacios que es el institucional ¿no? también de que se apropia de la palabra con desconocimiento propia de la palabra de en este territorio, volviendo, ¿no? Siempre anclemos, o trato de anclar mucho en, en el territorio que habitamos, los mapuches, que, que es el que nos toca a nosotras. Eh, hay un montón de escritores, de, de hay un montón de publicaciones sobre interculturalidad, por ejemplo, dentro de las instituciones. Y de hecho está dentro de, de la currícula nueva de, de, de educación, qué pasa con eso qué pasa con todas estas personas que han recorrido también las comunidades que han recopilado testimonios los han tocado eh han cambiado palabras uh -huh. para para poder eh publicar eh, con respecto a esto no a la educación intercultural al territorio cómo sucede? que está lleno de personas que, que son de la institución educativa, ¿no? que son pedagogos, que son, eh, no me sale la palabra ahora, pero eh, hay personas que han recorrido mucho los territorios mapuches y han publicado su, sus trabajos apropiándose un poco también de la palabra del resto. No sucede hasta el día de hoy que alguno de todas las personas que han ido a las comunidades o que se, o que se comunican con personas mapuche que tienen conocimiento dentro del sistema educativo, que los pongan como autores a los mapuche, ¿no? Uh -huh. Siempre son ellos los autores. Claro, ahí la intelectualidad eh, la inte se, se propia ¿no? Exacto. Uh -huh. O sea, está re bueno y es re bonito hablar eh, los antropólogos. No me salía ahí la palabra. Está. Los antropólogos sí. han hecho también un gran trabajo dentro de las de las comunidades, ¿no? Como absorbiendo el conocimiento y hablando, teorizando sobre nuestra cultura. Uh -huh. sí Y las teorizaciones que hay, hay algunas que son nefastas, ¿no? Uh -huh. Digo, Berta Kuesler en San Martín de los Andes. Por ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? ¿Qué hacemos con todas esas personas que han eh, escrito el nombre de nuestra cultura? Uh -huh. ¿Y ¿Cómo será, se han apropiado? Será cuestión, ¿no?, de, de, de andar el, el camino y también rescatar desde lo propio... Uh -huh. Eh, las enseñanzas y, y el conocimiento que, que hay latente. Y con un tiempo que, con todo lo que tiene que ver con las personas, eh, las generaciones, son tiempos eh, para ayer, ¿no? Eh, sí. para, eh, para el rescate, porque todos los días se va una abuela, una lamien, un, un lamien una ñaña, ¿no? Esa fue la, como la gran eh, la gran realidad que nos atravesó cuando empezamos con el Mapo Somundo. Uh -huh. Ya quedan pocos hablantes nativos, hablantes fluidos de mapuzungun, ¿por qué? Porque son los más grandes y ya se están yendo, o sea, parten, eh se mueren. Eh lo mismo va a pasar con nosotros y con todos, ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros planteamos esto desde un desde estos lugares más críticos, ¿no? Y podemos profundizar dentro de las charlas con personas más académicas y dicen, "Bueno, pero ¿por qué no publican ustedes?" Y porque claramente nosotros no tuvimos los recursos de estudio porque claramente el proceso histórico a nosotros no nos benefició para eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron otros que se dieron cuenta, van a las comunidades, sacan... Eh, eh, preguntan, ¡ay, pero mira qué hermoso! Y después vamos a, a publicaciones de libros, no sé, con EPEU, con canciones mapuche, con teoría mapuche, con interculturalidad mapuche, con todo mapuche, que resulta ser que los autores no son mapuche y que quienes han producido todo ese conocimiento, han entregado todo ese conocimiento, son mapuche. Uh -huh. Entonces, eso es apropiación de la palabra, eso es apropiación cultural y eso está muy bien visto en esta sociedad. Como qué bien, mirá a la compañera lo bueno que hace, qué buena que es con los indios de acá. Digo, yo lo estoy llevando a términos mucho más irónicos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, tienen una importancia mucho más fuerte que mi ironía eh, lo que sucede con nuestra cultura y el impacto que eso genera, ¿no? Eh, acá en San Martín de los Andes gente publicando eh, también, en, no, eh, siendo autores de, de, de cosas que son de mapuches. Eh, no solo acá, digo, hay recopilaciones, digo, yo he estudiado letras, soy bibliotecaria y tengo mucho contacto con los libros, uh -huh. eh, y una cosa es cuando alguien escribe y cita todo el tiempo a quien le da, como así, ahí me painé, a quien le da el conocimiento, y otra cosa eh, es quien escribe e invisibiliza, eh, escribe sobre lo que le cuentan los Mapuche y los invisibiliza. Ahí es donde está gravemente la apropiación de la palabra, ¿no? En la poesía, en la literatura infantil. Eh, otra cosa es quien eh, escribe desde el territorio visibilizando una cultura que hay. Bueno, podemos pensar, eso es convivencia cultural. ¿No? Y ahí es donde cada vez también en nuestros talleres, o en nuestros espacios hablamos sobre apropiación cultural, apropiación de la palabra y convivencia cultural. Son dos cosas distintas. Eh, pero es obsceno muchas veces, ¿no? Si lei en Si lei Mora en Ulumapu, ¿no? Que tiene no sé la cantidad de libros que tiene publicados con la cultura mapuche eh sobre las mujeres mapuche, sobre el tejido mapuche, sobre el arte mapuche, sobre la música mapuche, sobre la poesía mapuche, sobre él él sabe todo. Hmm. Y no es mapuche. Mira. ¿Cuántos no eh, en eso en esa vuelta bueno pero se está en en tratar de de por un lado sensibilizar y por otro lado dar a conocer que esto pasa ¿no? Y la vuelta que que que se puede llegar a a realizar que tiene que ver con las generaciones tiene que ver también Exacto. como en la parada actual hay hay material digamos hay humanidades que están laburando Estamos mucho en eso, en eso digo, ¿no? Hay procesos reinteresantes en el territorio como Inchín por ejemplo es una producción mapuche hecha por mapuche, digo de a poquito va empezando a suceder. Ahora los recursos que tenemos son muy muy escasos, no son los mismos que tienen eh las personas académicas, ¿no? Uh -huh. Eh todo muy a pulmón. Lo que no quiere decir que no sea de muy buena calidad, pero eso cuando nos cuando también nos cuestionan porque nosotros ponemos en tensión este tipo de cosas, ¿no? De la apropiación de la palabra y nos cuestionan, bueno, ¿por qué no nosotros no hacemos esas producciones? Bueno, estamos haciendo lo posible por revertirlo. Eh, tal vez no va a ser ya, pero um, venimos caminando y venimos haciendo un trabajo eh, importante para que se revierta esto. Por lo menos visibilizarlo y poder ponerlo en tensión eh, ya es un modo de que por lo menos quien tiene un poquito de conciencia le dé un poco de vergüenza, aunque sea. Se lee, o por lee. lo menos lo piense uh -huh. antes de publicar un libro a, donde es autor y, y el, todo el material está realizado O, o es conocimiento de otra persona, no palabra de otra persona ley la qué interesante para podríamos seguirnos ahí sí, el paso ocurrencias y, y, y todo pero eh, eh, está bueno pensarlo y dejar ahí a, a los lasles que están escuchando en este momento decir, Ah mira es así la cosa es así el sentir no porque también está eh, ah, no me, el no darse, cuenta, sí, ¿no? De, no darse de la, cuenta de la apropiación también que, que también eh, es legítimo y que también eh, es común Eh, entendiendo cómo cómo se viene desarrollando cómo se ha venido desarrollando la vida social dentro de estos territorios ¿no? uh -huh. donde toda la vida estuvimos cargados de racismo de violencia eh, racista así que no, no es no es algo raro pero sí por lo menos debatible y que y cuestionable ley eh betty Muchas gracias por, por tus palabras, bueno. por eh, esta columna nuevamente. Nos encontraremos dentro de 15 días en el aire de la radio y a la vuelta de cada de cada cosa en, en este en este territorio. Dentro de 15 días será otro compañero de Trasplay. Play y vamos a cerrar este bloque que ahí ahora ya la tenemos con eh, un tema musical, ¿no? Sí, sí, justo justo pensaba hoy en Beatriz Chimalen, eso como también la había estado escuchando dentro de la obra de, de Andrea um, Despo, Despo uh -huh. y esto como, bueno, esa continuidad cultural, más allá de que nosotros también tenemos nuestras cosas que rever y reconocer eh, es eh, la continuidad del trabajo de Aimé Paine que fue una inmensa para nosotros. Exactamente un abrazo grande Betty bueno, Peucayal nos vemos. Gracias